En este caso vamos a hablar de Sin Piedad, el libro de Miguel Roth, un conjunto de crónicas que eh, lleva como título Sin Piedad, viaje a las sombras de la compasión sudamericana y que se va a estar presentando hoy en la localidad de Huatraché de manera presencial, pero que nosotros vamos a poder seguir vía streaming. Nos escucha desde Santa Teresa, donde vive este escritor y periodista. Miguel Roth, ¿cómo estás? Hola, te escuchamos medio cortado, Migue, a ver si... si... A ver. Ahí te escuchamos perfecto, a ver... ¿Un poco mejor? Un poquito ahora mejor, sí. un poquito mejor. ¿Para que me tengo que acomodar también yo? Porque <ríe> por ahí no se me escucha bien por estar adentro de casa. ¿Qué la pasa con no la señal mejor, en Santa Teresa? Vamos. ¿Qué pasa con esa señal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estamos, ahora sí, ahora sí. Creo que me escuchan bien, ¿no? Sí, ahora sí te escuchamos bien miguel sos periodista, escribiste este libro que se va a estar presentando hoy en Huatraché, a unos kilómetros, sí. 15 kilómetros de Santa Teresa, el lugar donde vivís. Comentanos de qué se trata Sin Piedad. Quizás primero presentate vos y después presentanos a Sin Piedad. Migue, buenísimo. Eh, estoy trabajando en el periodismo, pero específicamente en el periodismo narrativo. Es decir que... Eh, Quizá pongo más el foco, no tanto en, en las noticias de lo, de lo cotidiano, del día a día, sino más en, en historias, y, en, y en, en esas historias me concentro en, en que sean de largo aliento, no Dar, brindarles ese espacio, ese tiempo que requieren para investigarlas, para, para poder eh, escribirlas, redactarlas y publicarlas. que lo, Y lo hacemos desde Angular, que es una plataforma de periodismo narrativo que que con otros colegas llevamos adelante. Uh -huh. A eso me dedico y también eh, estoy en el área de prensa y cultura acá en, en Santa Teresa, en el pueblito, que es muy pequeño, pero que es muy activo también, muy pujante y, y que nos acompaña y permite la gestión y realización de, de diferentes actividades en el área de la cultura y de la prensa y del arte. no bien Eso por un lado, a modo presentación, si sí vale. Muy bien y Sin piedad es un como vos lo dijiste es un es un libro es un es un compendio de crónicas que surge a partir de diferentes viajes a través de de Latinoamérica, específicamente de Sudamérica. Eh, viajes que se hicieron por motivo propio en su momento y otros también por encargo, por coberturas. Eh tengo quizá una especialización, si se puede decir en en el campo humanitario, trabajo con agencias humanitarias, con ONG, eh, dándoles servicios de comunicación y de prensa también, y se han encargado a lo largo de los diferentes años que han pasado, coberturas, coberturas en situaciones de crisis, de conflictos, de desastres, y de la respuesta humanitaria a esos a esos desastres y a esas situaciones hostiles. Uh -huh. Y en esos viajes me fui encontrando con familias, con madres, con niños que me iban contando lo que vivían y que de alguna manera esas historias se confrontaban o, ha, o hacían aparecer en todo caso preguntas que se tornaron más y más y más insistentes y que a modo de respuesta aparecieron eh, estas crónicas, ¿no? Uh -huh. Justamente, por eso también el título Sin piedad. Las preguntas que que se tornaban más insistentes eran si la si la compasión si las ganas de ayudar si la solidaridad se podía transformar en algo negativo en algo que hiciera daño a esas personas no uh -huh. por más que uno tuviera buena intención digo uno va que dar una mano quiere ayudar y esa esa in buena intención se puede transformar en algo que haga daño con bueno, esas esas preguntas que se tomaron insistentes dieron eh, lugar también a estas historias no a estos encuentros Bien. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó hacer este libro de manera autogestiva? Es un libro que está muy bien producido, que tiene una muy buena portada, eh, que está ilustrado y que también tiene un podcast eh, hecho en base a estas crónicas. Sí, fueron muchos años. Los viajes en sí fueron... Eh, significa una década de viajes. Uh -huh. No quiere decir que, que tardé quizá una década para escribirlo, pero al mismo tiempo sí, porque uh -huh. fueron redactándose a lo largo del tiempo y, y luego fue tomando la forma de un libro y en los últimos años se gestó como tal. Uh -huh. eh, es un proyecto autogestivo, complejo de realizar más en estos momentos también, hostiles desde lo económico y más para un proyecto editorial eh, independiente, alternativo, autogestivo, pero bueno, muchas gracias por eso de que, que está muy bien presentado. Eh, para mí es un gusto escucharlo más de alguien que lee y que es periodista, ¿no? Sin duda. Así que sí, como como bien lo dijiste, está ilustrado también, las ilustraciones son de de Julia Duca, una amiga, ilustradora, una artista extraordinaria que, que también forma parte de, del colectivo de Angular y y bueno, es, es esto, ¿no? Fueron fueron 10 años de viajes Se gestó a lo largo de los últimos años y creo que tomó más cuerpo como libro en, en una experiencia de edición con otros colegas eh, en México. A partir de una beca de la Fundación Gabriel García Márquez, como lo presenté como proyecto, fue seleccionado, y ahí y ahí tomó ese cuerpo no como como libro. Se terminó de gestar como tal con las observaciones, las miradas de otros colegas, ahí tienes... Eh, realmente aprecio que me parecen referentes en el campo del periodismo narrativo, sus observaciones, su, sus miradas analíticas, sus recomendaciones, hicieron que me animara a, a darle cuerpo no también como libro, decidiera hacerlo así. Hay crónicas de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Uruguay, eh, crónicas muy sudamericanas con historias de sudamericanos con gente de a pie y, por supuesto, con la mirada de un viajero y de un viajero que estudia, si se quiere, la compasión y las formas de asistir a las personas o las formas de solidaridad que existen. El autor con el que estamos hablando se llama Migue Roth. Migue, ¿cómo podemos seguir la presentación de este libro que se realiza en Huatraché, pero que va a transmitirse vía streaming? Sí, sí, hoy a las 8 de la noche, en la uh -huh. Casa de la Cultura, acá en guatrache bueno acá cerquita yo en tu momento estoy en santa teresa pero en guatrache sí. a las 8 nos vamos a encontrar con ángeles alemanndi que es uh -huh. otra gran amiga escritora que recientemente también publicó un librazo eh, vamos a, a conversar con ella para mí es un gusto también que sea así y aquellos que nos quieran acompañar vía streaming lo pueden hacer en eh, vía instagram vamos uh -huh. a vamos a hacer el, el streaming ahí si buscan en Instagram nos pueden seguir como Espacio Angular, así uh -huh. como suena, Espacio Angular, todo junto. Eh, nos buscan ahí, van a ver que el, el loguito es una A uh -huh. y ahí nos pueden seguir y estar atentos que a las 8 de la noche ya esperamos 8 8 y moneditas porque al comienzo va a haber como una introducción, pero bueno, la, a las a las 8 ya esperamos tener el streaming el trabajo de miguel rot está disponible en Espacio Angular, su sitio de Crónicas de Largo alientos también sus producciones, porque ha hecho documentales también. Migue, te deseamos mucha suerte para la presentación de hoy a las 20 horas que se va a estar realizando en Guataché y que vamos a poder seguir, obviamente, por streaming. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Nos estamos viendo. Son las 11.31 minutos. Seguimos haciendo radio Radiocracia de Verano. Ya sabés cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento. Aunque en Radio Carmes te invitamos a...